Ser rap real, ver rap antisistema. El que juega con fuego se tema y nos tenéis en llamas. Abre los ojos, estudia en torno, despierta del sueño. No dejes que te engañen los verdaderos sueños. Un pueblo con conocimiento si puede hacer daño, despierta del sueño. Abre los ojos, estudiando en torno, despierta del sueño. No dejes que te engañen los verdaderos Esto es la deuda eterna. Puede hacer daño, despierta del sueño. el río de la plata divide a las dos bandas la banda occidental y la banda oriental una es la república argentina la otra es la república oriental del uruguay los optimistas dicen que el río de la plata une a esas dos bandas pero nosotros sabemos que en realidad las separa en los próximos días 10 días más asume en la República Oriental del Uruguay eh, el doctor Lacalle Pou, hijo. El doctor Lacalle, hijo, ha dicho con toda claridad que él no va a permitir que esté en su asunción, que no es la de la Santísima Virgen, sino parece que es del Santísimo liberal, ni Nicaragua, ni la representación de Venezuela, ni la de Cuba y esperemos que no se acuerde de alguna más porque están las repúblicas anglófonas de, del Caribe que se están uniendo para disputarle al imperialismo su soberanía A lo mejor la calle no se dio cuenta de todo esto y las deja venir. Pero ya sabemos a dónde va. Por supuesto que está muy feliz con la reelección del fascistoide Cipayo Luis Almagro, que curiosamente fue canciller del Frente Amplio ahora en la Organización de Estados Americanos, donde no están conformes con la designación de Carlos Raimundi, un ex legislador radical, progresista, como embajador en la OEA de la Argentina. El presidente electo de Uruguay, la calle Pou, forma parte de esta República Bicéfala del Río de la Plata, donde hasta hace poco tomábamos la bebida nacional, que es el mate tibio, ¿no? Cuando estaba el gobierno kirchnerista y el gobierno del, del Frente Amplio. Tibieza y Tibieza hacían un mate tibio el mate se toma más bien caliente pero después llegó Macri a la Argentina y entre el frío glacial del gobierno perverso mal llamado neoliberal porque era un gobierno eh, que ni siquiera tenía ideología, simplemente lo que querían era eh, realizar exacciones a todas las a todos los sectores del país, inclusive a los sectores nacionales en general hacer pingües negocios por lo tanto era un gobierno ni liberal ni neoliberal, era un gobierno perverso con el Frente Amplio en declive el mate se había vuelto frío y entonces nuestros compatriotas paraguayos dijeron, nosotros estamos aquí, tomamos tereré. Hoy tenemos, siendo generosos, tibieza de este lado y frío glacial del otro. Subimos por Paraguay, donde hay un pueblo absolutamente sojuzgado y donde los líderes campesinos que el gobierno de Néstor Kirchner extraditó al Paraguay siguen cumpliendo los 35 años de pena que le dieron con la acusación de no sé qué cosa, pero por supuesto terroristas y demás pero en realidad porque eran líderes campesinos y representaban a amplias masas del campesinado paraguayo que se estaban uniendo para luchar contra la explotación en Paraguay. Como si esto fuera poco, para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, tenemos a, al fascista Bolsonaro en Brasil. Si seguimos subiendo, encontramos que en Colombia hay un presidente que representa eh, lo peor de la derecha colombiana, dado que como las elecciones son voluntarias vota menos del 50% de la población y ganan los, la extrema derecha y las siete bases norteamericanas que pululan por Colombia no sabemos bien para defenderse de quién más allá Ecuador que tenía un gobierno realmente progresista con Rafael Correa que demostró que su deuda externa era absolutamente ilegal y que el 70% de la deuda que le estaban cobrando no existía, no era ni ilegítima, ni odiosa, ni ilegal, era inexistente. Los estaban robando, y eso con los expertos de las Naciones Unidas. Rafael Correa fue asesorado por Alejandro Olmo Gaona, ...el que había conseguido... ...que aquí el juez Ballestero fallara... ...que la deuda... ...contraída por el gobierno militar... ...el último... ...sea ilegítima, ilegal y odiosa... ...y que duerme el sueño de los justos... ...ese fallo... ...en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores... ...no se llama prescripto... ...no porque es del año 2000... ...va a cumplir 20 años... ...hermosa edad... ...y ahora parece que también van a hacer una comisión como decía el, este, el INEFAO de General Perón si quieren que algo no se haga formen una comisión y en la legislatura argentina le hacen caso cuando quieren que algo no se haga forman comisiones ahí tenemos Ecuador, Colombia Brasil, Paraguay Uruguay Argentina y Allende Allende, ¿no? Porque vamos a hablar de Chile y, y nos sale la palabra Allende. Allende la cordillera, Sebastián Piñera, que dice estar en guerra y que para el mes de abril promete un plebiscito para ver si el pueblo quiere cambiar la constitución. Y no se da por enterado que desde el mes de octubre hasta la fecha, ya, ya son cuatro, cinco meses, el, gobierno, el, el pueblo chileno está en la calle reclamándole permanentemente que cambie las cosas porque así no se puede seguir y ya no es un partido político no son dos, no son tres, nada es el pueblo que salió a la calle las masas que le están diciendo señor usted se está burlando de nosotros no cumple con lo que prometió está trabajando como dijo su señora esposa para un sector importante de la población mínimo las casitas del barrio alto de Víctor Jara. Esa es nuestra América del Sur en estos momentos, que solamente mantienen su dignidad en aquellos que el señor Lacalle no quiere en su asunción como Presidente. La República Argentina, a través de sus gobernantes, dicen que este, el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno autoritario. No le escuchamos opinar de, de Nicaragua, pero sí sabemos que dice que el gobierno de Nicolás Maduro es autoritario. Y no dice nada de Cuba, porque como la vicepresidenta tiene a su hija atendiéndose allí, Políticamente no es este correcto. Pero, en fin, nosotros tenemos, por lo menos yo, la idea de que mientras no se levanten los bloqueos, nosotros estamos con los bloqueados. Mientras no se levanten los bloqueos. Y si el gobierno es autoritario, el bloqueo es criminal. Cuba lleva 60 años, Venezuela un poco menos, pero sigue bloqueada. También Haití y también Nicaragua. Esos son los criminales de guerra que el señor Lacalle no quiere en la asunción de su gobierno. Pero en realidad, para ser honestos, tenemos que decir que el señor Lacalle no tomó el gobierno por asalto, lo puso el pueblo uruguayo, que se dejó robar en la cálida tibieza del Frente Amplio. El hecho de que Lacalle haya ganado por un punto y medio las elecciones, no significa que vaya a hacer todas las canalladas que pueda hacer. También Macri ganó por un punto y medio las elecciones, ya sabemos lo que hizo y esto seguramente es lo que va a hacer el señor Lacalle porque ya citó a 100.000 argentinos de esos que lavan dinero a manos llenas para que vayan al Uruguay porque ahí no controlamos acá no controlamos los dineros la plata es del que la tiene tráiganla para acá Y el inefable Pepe Mujica dijo, ¿para qué queremos cagadores argentinos si tenemos miles de millones de uruguayos en el exterior? Que la traigan los nuestros. Este panorama de mate tibio o ya de mate frío que tenemos en nuestro país y en nuestro río de la Plata nos hace pensar que algo está fallando en nuestra comunicación con el pueblo. Los pueblos no nos creen. La mitad de los pueblos no nos creen. Y no nos creen porque tal vez la falla está en nosotros que no sabemos comunicar la realidad. O que dividimos tanto la comunicación entre los luchadores por una verdadera democracia popular que los pueblos se confunden. Si el imperio gastara el 1% de lo que gasta en propaganda para convencer a ese 50% de los pueblos americanos a que sigan siendo explotados por ellos, con el 1% podrían desarrollar un vergel, un paraíso en Latinoamérica. Pero no. No. Y entonces, el pueblo norteamericano que desprecia todo lo que no sea norteamericano y hasta desprecia lo que es norteamericano eh, porque es negro porque es hispano porque es italiano porque es lo que es y se desprecian entre todos y salen a matarse entre ellos van a seguir dominándonos vía Coca-Cola y demás cosas que nos meten en la cabeza a pesar de todo Y como somos gente caprichosa, vamos a seguir luchando. Y vamos a empezar por casa, porque la caridad bien entendida empieza por casa. Vamos a tratar de convencer a nuestro pueblo que el 40, 41% o casi el 48% como dijimos y si sumamos a los ultranacionalistas de Centurión, Biondini y Spert, Todos ellos convencer a muchos de los que ideológicamente ni saben qué votaron, que están votando por su propia destrucción. Y que tenemos que tener una mayoría muy amplia para que el gobierno cumpla, aunque sea una parte de las promesas que hizo. Y cumpla con las expectativas que, si se caen todas, vamos a tener en la Argentina una nueva masacre de ideas, de hombres y mujeres, mientras los chicos wichi se siguen muriendo de hambre. Esto es La Deuda Eterna y aquí comienza el programa. Luchando por el cambio, luchando por los nuestros. El Muy bien, después de el editorial de nuestro compañero Adolfo Melnik, dando un panorama de los que solemos dar en la deuda eterna, sin pelos en la lengua, eh, empezamos el programa como bien lo dijiste. Así que eh, vamos a saludar a nuestro compañero que hoy se agrega a la mesa de trabajo. Estoy hablando de Alejandro Fernández. Nuestro compañero de ruta de los últimos años. Sí, el galán joven del periodismo de investigación. Bueno, bueno, usted ya adorna con otras cuestiones. Yo diría este, el, el, el uno de los grandes viajeros del siglo XXI. Bueno, me voy a guardar esto como mensaje del celular, casi como alarma. Se arranca así el día entre galán y viajero. digo, Bueno, ya a esta edad estoy casi hecho. Ya está. Extrañarlos un poco y contento de volver al programa, te escuchaba de la calle Pou y cuando quieras te comento lo que cantaban las murgas en Montevideo cuando se dieron cuenta que perdieron la elección. Bueno, y también en los controles está, con consola nueva aquí en la retaguardia, Natacha Bianchi. Los cuatro que estamos haciendo el programa de hoy, más otro datito. Si usted quiere comunicarse con la Deuda Eterna acá a Radio La Retaguardia Adolfo, comuníquese al WhatsApp 11 3181 3126. ¿Cómo es el número? 3181 3126. Y el 11 adelante por si alguien está este obviamente en el en algún otro lugar que no sea la capital, ¿verdad? No, sí, no, por supuesto Y 54.9 si estás afuera de, de Argentina También, tan la, para de... nuestros amigos en México Entonces, 54.911 31813126 Muy bien Perfecto Y las ya... murgas, Alejandro, ¿qué ibas a decir de las murgas en, en Uruguay? Bueno, antes de presentarle el programa, les comento que, para sorpresa y para gusto, me encanta ir a Montevideo a escuchar murgas después de tantos años. Siempre le voy a agradecer al capitalismo que Uruguay sea tan difícil de disfrutar. Y Montevideo, para mí, es como cada vez que, que voy, eh, un viaje a Europa prácticamente. El chivito es la comida más lujosa del mundo. Ajá. Comprar yerba es imposible y la factura pareciera que la tuviera que pagar eh, con los ahorros de aguinaldo eh, Imposible literalmente Uruguay en este momento, imposible, gracias a algunas cuestiones más creativas de quien de, para viajar y poder sobrevivir y amistades, etc., pude ir a disfrutar y pagar una entrada y escuchar las murgas, y escuchar las murgas obviamente con la intención de ver qué pasaba con la calle POU. Eh, Uruguay tiene una concepción argentina de la política a veces muy interesante, eh, Dicen que despertamos, ahí hay que ver un poco qué significa en esto de despertar y haber eh, echado a Macri, tal vez si nos quedamos hasta esa idea puede ser, eh, puede ser positiva. Me sorprendió que se hable muy poco de Chile, ahí está algo que no estoy entendiendo, pero... Eh, sí entendía que lamentaban, obviamente, el ingreso de la calle Pobo a la presidencia, pero más de una crítica como una desidia. Y la resistencia, por lo menos eh, literaria, vamos a decir, no, no era tan fuerte como la que yo esperaba, sinceramente. Me voy a volver a escuchar todos los cuplés, sino más como de lamento, podemos decir. no Como, bueno, era un ciclo que ya estábamos cansados y se terminó casi hasta con una expectativa, entendiendo igual ahora todas las cuestiones que se les pueden venir Pero me parece que sosteniendo la idea de que son fuertes y no les va a pasar lo mismo que a nuestro país, al que se lo reclaman, diciendo que lo que pasó a Argentina porque nos pasa esto a nosotros. Me resultó particularmente extraño Esperemos que sea así, que sea mucho más fuerte eh, Total, siempre va a ser impagable para nosotros estar en Uruguay Pero fuera de eso, eh, esperemos que sea así, que sea mucho más fuerte Y que esa expectativa de renuncia no sea el abandono Lo que sí me parece que destaco y que fue lo más hermoso que pude haber escuchado Es cantar al respecto de que si las elecciones podrían haber cambiado eh, no fue por la dirigencia política No fue por la estructura de la campaña política Las viejas campañas partidarias Sino que fue justamente por la movilización De los militantes y las militantes Que puerta a puerta pudieron re Retroceder casi un 15% Me parece que era sí, de la votación eh, Destacando lo importante de la calle La militancia y el convencimiento Tal vez se acordaron un poquito tarde Igual está bueno destacar que en la calle sí se ganaba y en la tele capaz Hace tiempo ya creo que lo perdimos Y no me parece que no solamente en Uruguay ¿No? No, claro Bueno, el programa de hoy El programa de hoy, mientras le llevaba un mate a Adolfo que que el culo más extrañado también por eso. Eh, vamos a contar con todas las partes que nos componen como la deuda eterna y siempre como estamos hablando de deuda arrancamos con la columna de economía política de Julio Gambina con el tema de jubilados hay que ajustar a la riqueza. Así que bueno empezamos ya con, con todos los temas contemporáneos de, de este nuevo gobierno que empezamos a ver también los tejes y manejes en este como vaivén de tratar de naufragar y a la vez sostenerse en vida eh, contentando a todos. Siempre tiene un límite. Es no nunca funciona eternamente, así que veremos cuáles son las consecuencias. Pero para poder analizar más semiótica y psicológicamente, lo vamos a tener seguramente a Darío debatiendo con Alfredo Grande en su, cultura, en su columna La Cultura Represora con Techo Bajo. Bueno. Los títulos siempre, de Alfredo. Siempre el suspenso, Alfredo. Y para nuestra entrevista telefónica de todos los miércoles, en Dónde está el límite, vamos a presentar a Noelia Naporisi referente con... Integrante del, de la agrupación de mujeres indígenas por el buen vivir, que nos van a hablar un poco sobre lo que fue los últimos encuentros que tuvieron y también toda eh, la estrategia contra el terricidio que estamos eh, padeciendo en el país y bueno, obviamente en Latinoamérica. Y por último, más allá de todos los contenidos restantes que tiene el programa, vamos a disfrutar de la, la, de la columna de la educación en la era corporativa con el tema Fulbright falso brillante. O sea, una tautología. Una, una tautología, tautología, sí, señor Fulbright. Falso ¿Eh? brillante. Falso brillante, sí, señor. Dispuesto acá por el compañero, obviamente, Darío Valvirares. Así que, si les parece, empezamos con esta deuda eterna. Podemos que este... mandar un saludo, si es que nos está escuchando, que nos por prometió sí. al doctor Marcelo Parrilli, un querido eh, letrado militante popular que hoy hemos encontrado después de mucho tiempo. Más que popular, bueno. revolucionario. Sí, sí. No revol popular, revolucionario. revolucionario. Bueno, le mandamos un abrazo grande a Marcelo Parrini. Un saludo al compañero y colega, esperamos el acuse de recibo. <ríe> Mientras eh, van volando los saludos, vamos escuchando la columna de nuestro compañero Julio Gambina con Economía Política. Jubilados, hay que ajustar la riqueza. Veremos qué nos depara Julio Gambina. Economía y Política La columna de Julio Gambina Hola, ¿cómo están? Bueno, el tema es eh, otra vez las, las jubilaciones y finalmente pasó lo que se esperaba que pasara cuando se suspendió la actualización, la fórmula de actualización aprobada en tiempo macrista, aquella fórmula que surgió en diciembre del 2017 y que fue muy resistida por el movimiento social, popular, trabajadores en actividad, trabajadores jubilados. Bueno, en aquella ocasión la fórmula eh, supuso un cambio de la que estaba vigente y pasó a actualizarse con una fórmula que contenía la inflación. La apuesta del macrismo a fines del 2017 era que podía controlar eh, la evolución de los precios y por lo tanto no le preocupaba actualizar por inflación porque veía un horizonte de disminución de la inflación. No fue eso lo que ocurrió en el 2018, en el 2019 y por lo tanto la fórmula corriendo desde atrás la inflación, digo corriendo desde atrás porque terminamos el 2019 con trabajadoras y trabajadores jubilados que habían perdido aproximadamente un 20% de sus ingresos por la picardía en origen del macrismo y porque la fórmula actualizaba con índices hacia atrás y una inflación que venía acelerándose eh, supuestamente la, la, la actualización por inflación venía en el futuro. Bueno, ese futuro no llegó porque en diciembre del año pasado, en la ley de emergencia, entre las tantas emergencias que eh, aplicó el nuevo gobierno, apareció la emergencia del régimen previsional y, por lo tanto, se suspendió la actualización. Claro, en el medio... Eh, se actualizaron las jubilaciones a diciembre del 2019 y se entregó un bono especial para la mínima categoría de 5.000 pesos en diciembre y en diciembre para intentar recomponer los menores ingresos. Hasta ahí eh, el mecanismo aparecía como de distribución del ingreso para los sectores más perjudicados. Se había mantenido la fórmula hasta diciembre... Y al suspenderse, el compromiso era un nuevo régimen previsional hasta para junio de este año, tema que está pendiente, tema que está por verse, y eh, por lo tanto en marzo lo que iba a acontecer era una actualización eh, por decreto, que es lo que acaba de ocurrir. Y probablemente en junio también se resuelva por, por decreto en el camino y producto de las protestas, las movilizaciones, los reclamos quedaron afuera, eh, el régimen jubilatorio especial, tiene que ver con docentes, con, con judiciales, entre otros, y por supuesto las eh, jubilaciones de, de privilegio. El decreto ahora apareció y apareció con una fórmula que permitió eh, mejorar levemente los ingresos de la mínima, cuando digo levemente es porque de haberse aplicado la fórmula eh, que venía de diciembre del 2017 bajo el gobierno macrista, los eh, jubilados eh, de la mínima hubiesen recibido un aumento menor en 197 pesos. La mejora, por lo tanto, con el decreto actual, es de 197 pesos. Claro que esta mejora relativa de la categoría mínima, que no se verifica en el resto de las categorías, que perciben menos de lo que deberían percibir, es acompañada por un conjunto de beneficiarios sociales, entre ellos los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y perceptores de asignaciones familiares. Eh, la estimación con datos oficiales del ANSES, es que más de 11 millones de personas reciben el beneficio y que en el plano de las jubilaciones la mayoría de los jubilados, que son los que están en el mínimo ingreso, se ven beneficiados con una redistribución de ingresos de las jubilaciones relativamente más altas que las demás. Digo relativamente más alta porque la máxima jubilación Apenas supera los 103 mil pesos. El ahorro para el Estado se estima en 5 mil millones de pesos por mes. Como el próximo ajuste, actualización ocurrirá dentro de tres meses, en el trimestre se estima unos 15 mil millones de pesos. Hay que pensar que el ahorro del Estado, el ajuste del Estado en tiempos del gobierno Macri, se estimó en 100.000 millones de pesos. Bueno, la proyección de estos 15.000 millones trimestrales da para el año 2020 una cifra similar de ahorro fiscal. Por eso es que se califica esto como un ajuste sin perjuicio de las mejoras relativas mínimas para los sectores que perciben la mínima y otros beneficiarios de la política social en la Argentina, lo que ha acontecido es un ahorro fiscal eh, equivalente. Equivalente, claro, con un tipo de cambio diferenciado y por lo tanto en dólares es un ajuste eh, menor. Estamos hablando de este, una cifra que... Eh, Impacta en la economía del jubilado o jubilada que percibe menos ingreso, pero que en términos de la macroeconomía, del ahorro fiscal, tampoco es tanto. Y por lo tanto no se entiende por qué el ajuste se hace con las eh, jubilaciones por encima de la mínima. Estamos hablando de jubilaciones de 20.000, 30.000, 40.000, hasta los 103.000 pesos con la actualización correspondiente del reciente decreto. Y no se entiende por qué, este, si para so solventar el gasto previsional actual se acude al régimen tributario, por qué no se acude al régimen tributario para no ajustar los ingresos de eh, las trabajadoras y trabajadores jubilados. Tengamos en cuenta que el, el haber jubilatorio es salario diferido, es decir que si una trabajadora o un trabajador percibe 20.000, 30.000, 50.000 o 100.000 pesos está asociado a lo que aportó en su momento como trabajador en actividad, es decir que es un salario diferido, eh, con lo cual cuando se plantea el tema del derecho constitucional afectado por esta quita por decreto, está vinculado a los aportes oportunamente realizados, no solo por el trabajador o trabajadora, sino por las contribuciones patronales oportunamente definidas, oportunamente achicadas, y por lo tanto cuando se habla del desfinanciamiento del régimen de seguridad social, del régimen previsional, está asociado a los beneficios que oportunamente se le dieron ...al sector empresario para disminuir las contribuciones eh, correspondientes. Es muy probable que haya un debate muy fuerte en el plano de la justicia, acciones judiciales. De hecho, el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, ha encarado un proceso de denuncia ante la justicia... Eh, ...para plantear la nulidad de esta acción y que se revierta la situación sin perjuicio de movilizaciones que tienen que ver con la juntada de firmas o dinámicas de protesta que lleva adelante el propio movimiento de jubilados. La verdad es que el tema de jubilaciones eh, motiva varios debates, incluso el propio gobierno ha salido a decir una argumentación que ya es reiterada en varios periodos de los últimos gobiernos que plantean que ha habido cambios, en la situación mundial y obviamente local, con crecimiento de las expectativas de vida y por lo tanto que hay que hacer una reforma jubilatoria que incluya una extensión de la edad para la jubilación. Hoy las mujeres con 60 años se pueden jubilar, los varones con 65 años de edad y lo que se plantea es una reforma que avance progresivamente en el crecimiento de la edad de jubilación. Este es un tema que afecta incluso a la incorporación de jóvenes al primer empleo. Tengamos en cuenta que la estadística social viene con una complejidad muy grande a tal punto que si sí, la pobreza en la Argentina es, de, es superior al 35% según la estadística oficial, al 40% en estimaciones diversas, los menores de 14 años están en la pobreza por encima del 50%. Y el desempleo, que está en torno del 10% en los adultos, eh, el tema se agrava cuando se considera el tema de la juventud. Con lo cual, si hay una postergación de la edad de jubilación, bueno, se van a agudizar y agravar los problemas de eh, la incorporación al mercado de trabajo de eh, jóvenes en, en nuestro país. Y otro tema de los debates es el que se plantea que el desfinanciamiento del régimen jubilatorio está asociado a los millones de personas que recibieron el beneficio en el gobierno del kirchnerismo anterior y que no tenían registrados aportes previsionales. Sin considerar que el debate que la sociedad debiera hacer es eh, asegurar eh, un ingreso de la mínima tal como ocurrió para todas las personas eh, mayores de edad en condiciones de jubilarse. Con lo cual eh, no es adecuada la discusión, si ¿sí? hay desfinanciamiento porque se le otorgó a millones de personas la jubilación mínima, sino que la sociedad tiene que hacerse cargo de la jubilación digna para todas las personas en la edad de jubilarse y por lo tanto, la discusión debiera ser de dónde salen esos recursos. Y evidentemente el ajuste no debió hacerse sobre los propios jubilados, sino que el ajuste, si es que hay que hacer ajuste, hay que hacerlo en los patrimonios más elevados, en la elevada concentración de riqueza. Acaba de conocerse el censo agropecuario del 2018, donde un poco más de 5.000 propietarios de tierra, un poco más de 5.000 terratenientes, tienen en propiedad más del 52% de la tierra disponible en la Argentina. Sea por propietarios de la tierra, sea por el sector altamente concentrado del modelo productivo agrario, agrario-industrial, industrial o por la concentración de renta financiera que existe en la Argentina, ese sector privilegiado minoritario de la población argentina es el que debiera resolver el déficit previsional en tanto y en cuanto lo haya y generar por lo tanto un debate político ideológico en la sociedad para marcar un, un rumbo diferenciado de por dónde debe transitar el ajuste. Se dice que en plena negociación de la deuda externa, esto es una señal para los acreedores, de que hay disposición a achicar el gasto público. Bueno, pareciera que el gasto público no debe achicarse por acá, sino que debiera achicarse por el lado de los subsidios empresarios y en todo caso parte del ajuste no es solo disminuir el gasto público, sino principalmente mejorar los ingresos y mejorar los ingresos de aquellos sectores que acumulan mayores ingresos, mayores riquezas y por lo tanto están en condiciones de aportar para el sostenimiento del sistema previsional y de seguridad social en el país. Hasta la próxima. hablé con Llorio en Roma o con Yalis acá no me lo dijeron no me reprocharon, nada ¿Tomó conocimiento algún reproche por parte de ellos fuera del, del conducto personal? Alguno me dijo que que Giorgio había dicho algunas cosas incluso me pidió una audiencia para contármelas Yo le expliqué cuáles eran las cosas y su expresión final dice, bueno, entre la versión de Llorio y la versión del arzobispo lleva de ganar las del arzobispo. Por esa persona me enteré de las opiniones de Llorio. ¿Recuerda cuáles eran las opiniones de Llorio sobre su actuación? y Que quizás este, los había descuidado un poco, que, que no había hecho todo lo posible, que Yo no me acuerdo si estaba ahí en esa, pero que al no cuidarlos, al no cuidarlos bien, los había desprotegido. No, la palabra entregado nunca, al menos ahí no me llegó, no, no, me, no la dijo. Pero por ese lado. ¿Y, ¿Y qué opina usted de las opiniones de Yorio y Halleck sobre esa desprotección? Yo escuché la de Yorio. Ah, bueno, entonces corrijo, corrijo, corrijo, ¿no? corrijo. Sí. A las de Llorio no, me refiero. ¿no? Y la, la considero condicionada por el sufrimiento que tuvo que pasar. Es el curso de las cosas. Oh, mi corazón se vuelve del Se abren mis esposas. La retaguardia. Hola, me llamo Mónica Raquel Alegre, soy la mamá de Luciano, una abuela arruga. El Estado potencia, el gobierno de turno potencia. Desde ya es una falta de respeto y es una burla para...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 Retaguardia Cultura Represora Muy buenas tardes, querido amigo Alfredo Grande ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, acá estamos este, tratando de descubrir esto de techo bajo título de tu columna de hoy Sí, eh, lo que está abajo es el retorno también Bueno, ya no es un ¿Hola? problema. Es, no es un problema de este lado del vidrio, es un problema de la consola nueva. Ah, la consola nueva, bueno, no sé. Ahora ¿cómo, ahora, ¿cómo escuchas? Ahora bien, ahora. ¿Viste bien. ¿Viste que era la consola nueva? Va, si vos lo decís. Y es el, el, yo estoy, estoy viendo la consola. Bueno, eh, mira, el, el título tiene que ver con lo que podríamos llamar. Eh, cómo se organiza el orden de la causalidad en la cultura represora. no. Con el tema esto de los rabies, asesinos y demás, y en muchas otras situaciones, eh, por ejemplo, la violencia de género, el femicidio y demás, como que el techo generalmente no trasciende el espacio familiar, el espacio vecinal, eh, muchas veces, eh, por unas condiciones de vida, la pobreza, pero como que siempre hay un... En una la época las feministas hablaban del techo de cristal, ¿no? Que era que hasta donde una mujer podía ascender en un puesto jerárquico, ¿no? Pero yo creo que hay un techo que no es de cristal, ¿no? Es mucho más este, de material, mucho más sólido, este, y que digamos como que achata la capacidad de... De describir causalidades, que por supuesto son siempre multicausalidades, ¿no? Y entonces, eh, bueno, la educación, la escuela, la familia, este, el barrio, este, qué sé yo, la, la droga, ¿no? Se, se, se ensayan este, eh, la, las clases de, de delito, alguien por ahí habla de impunidad, pero a mi criterio... Eh, Por lo tanto, yo no escucho ni leo todo lo que se dice y se le, escribe, ¿no? Claro. Pero que siempre el análisis va a saber que queda hasta ahí, hasta ahí llega, ¿no? Incluso el tema, si vos pensás, de, de, de, de, de, de, de la cuestión económico-financiera en la Argentina, ¿viste? Llega, bueno, llegamos a la deuda externa, eh, eh, no, no podemos traspasar eso, ¿viste? Estamos discutiendo de la deuda del mismo país, de esto, y hay un montón de otras cosas que no se hablan. Este, y queda esa causalidad fija, ¿no? Yo diría que el techo bajo alude a una causalidad fija eh, que no admite, digamos, eh, perforar ese techo y que entonces te tenés que manejar con las variables permitidas, ¿no? Es decir, por ejemplo, hiperendeudamiento, que el Congreso no aprobó el endeudamiento, que el Fondo Monetario no autoriza la quita pero siempre como dando vueltas este, en, en determinadas cosas que, que no se van a discutir. Te pongo un ejemplo, ¿no?, a nivel del sistema económico, este, el, el, el remanido tema de que, bueno, con la ley de identidades financieras que tenemos, este, todo es posible, y eso no tiene que ver con Macri, ni siquiera tiene que ver con Menem, tiene que ver con la dictadura. Él nunca más no incluyó la ley de identidades financieras. Claro. Eh, eh, que no fuera de nunca más ¿sí? o uh -huh. sea, eh, Realmente es todo un mérito Entonces este, Hay que meterlo debajo del techo Y hablar de otras cosas, de eso no En el, el tema de, de, de, de la crueldad De, de, de, de este salvajismo ¿Te acordás? Socialismo barbarie No estamos en la barbarie este, También nadie habla De que por ejemplo hay una pedagogía De la crueldad sostenida del Estado La crueldad es una política pública causas armadas, gatillo fácil, chocobarismo, etcétera, etcétera, asesinatos, secuestro, no casos paradigmáticos de la revolución arruga, ¿no? No es el único, lamentablemente, pero eh, hay toda una pedagogía de la crueldad, que justamente ha sido el Estado, en, en, en décadas, encargado de dar esa pedagogía. Entonces no es un problema de que la escuela, no, no, es que hay una escuela, es esa. ¿No? Entonces, de pronto aparecen todos émulos de carabineros, o émulos de patoica, o émulos de matones, y pasaron lo que le pasó a este chico, que lo, lo matan a patadas, como han matado las la fuerzas de seguridad a tanta gente, a patadas, a golpes en la cabeza, machacándole el cráneo. Todavía pero, tenemos que, que saber qué pasó con Maldonado, ¿no? bueno Bueno, pero ahí tenés, pero pensar lo de lo de Santiago Maldonado, también como una pedagogía de la crueldad. Sí, claro. Porque sea, la gente vio las imágenes, vio las, eh, a, a la burchi diciendo no voy a tirar ningún germán por la ventana, este, sigue hablando. Y ¿no? también Entonces, actuaron en hablando. manada, ¿no? Como sí, cazadores, mal... cazadores furtivos que iban en búsqueda de... De, de la presa preciada, tirale en, al negro, tirale en, al negro. En, en, en la, en la, iban en búsqueda de la presa en una zona donde estaba prohibido cazar, justamente. Y bueno, por eso, si vos les pones uniformes a estos rackers, entonces te das cuenta que los modelos identificatorios siempre son eh, jerárquicos, por así decirlo. El niño se identifica con el padre, el padre se identifica con el jefe, el jefe con el supergerente, el supergerente con el... Eh, y así hasta llegar, supongo, que al papa que se identifica con Dios. Hasta ahí llegamos. Pero claro. eh, la pedagogía de la crueldad, que viene siendo una herramienta de sometimiento y de opresión de los asesinos eh, no es tocada, no es analizada. Es a lo sumo mencionada en sus mediatizadores más... Eh, más directo maestros maestras padres madres eh, alguien más y lo mismo que sucede cuando se dice eh, no es la policía sino son algunos policías no ese eh, ese famoso tema de de, de de de la manzana podrida no sí, en sí. lo que está podrida no es no es la manzana es, es todo el cajón porque la institución lo que llama institucionalidad hoy escuchaba A una ministra de no sé qué diablo, con el tema de los presos políticos, que se defiende la institucionalidad y la división de poderes. Ahora, parece joda, ¿no? Así que Después de todo lo que se habló, se sigue invocando la división de poderes. ¿Quién cree en la división de poderes? y Después de todo lo que se habló y de todo lo que pasó. ¿Qué sigue pero, pasando? Una ministra hoy, que no por él era ministra, pero defendiendo esto de por qué el Poder Ejecutivo no puede intervenir por la división de poderes. Ahora, mandaron una ley de emergencia para poder tomar medidas fuera del Congreso. ¿Por qué no mandaron otra ley para poder remover o intervenir yo? Te digo, en la polémica de cuáles son presos políticos y cuáles no. No me voy a meter, no lo tengo demasiado claro, he leído algunas cosas. Pero se supone que el gobierno actual debería tenerlo un poquito más claro, más trabajado. No decir división de poderes. Porque eso es un discurso de la derecha. Bueno... ¿Y, y, ¿Y por qué tiene que ser un discurso de izquierda? Bueno, por lo menos más de izquierda que el de Macri tendría que ser. ¿Vos creés? Con el sí. primer acto es mandar una ley de sostenibilidad de la deuda. Por eso. restauración de la sostenibilidad de la, de la deuda ya la palabra restauración me pone un poco nervioso y sostenibilidad bueno. me pone mucho más nervioso porque es esa, ese significado postmoderno que se aplica a la sostenibilidad de los bosques la sostenibilidad del ambiente sí, sí, sí. y todo eso es para depredar Bueno, bueno, ahí tenés otro techo bajo, ¿viste? Cuando se habla del litio, se habla de. Justamente. La frontera, frontera, este, sojera y todo eso. Entonces, al mismo tiempo se, se mueren los wichis ¿no? O hay, no sé, millones de pibes con hambre. No, no se relaciona una cosa con la otra. Entonces, creo este, que el tema eh, de, de, de las causalidades esas causalidades chatas, por así decirlo, de techo bajo, son muy funcionales a la cultura represora. Y si vos escuchás muchos, muchos opinólogos, eh, vas a ver que están dentro, de, alguno tendrá un tejado, otro tendrá un primer piso, ¿viste? Pero con el modo de producción nadie se mete. Nadie se mete. O sea, incluso se habla mal del neoliberalismo, que en realidad es el viejo modelo conservador, pero ya nuevamente hay una, un revival en relación al capitalismo, ¿no? Si este, eh, eh, por ejemplo, el, el techo más alto tendría que haber una política exterior. ¿Cómo ¿Se, se puede estar bien con Trump y con Maduro? Eh, fueron este, peronistas a visitarlo a Maduro, le mandaron la salud al pueblo argentino, este, por lo menos el, el de Uruguay es más coherente, ¿sabes? no lo invitó a Maduro, ¿no? Claro. pero este, lo que yo creo es que todo ese discurso anti Venezuela, que era muy de Macri bueno eh, no ha cambiado en lo sustancial es decir, hablar de Trump eh, es realmente alinearse con, con la derecha incluso con la derecha racista, fascista este, ahora en el imaginario que yo lo llamo el alucinatorio social y político cualquier forma de peronismo está a la izquierda de los conservadores. Siempre fue así. Bueno, yo no entro sí. en ese alucinatorio entonces. No, pues no, por supuesto. Yo tampoco y muchos compañeros de la de seguramente tampoco. Pero eh, te puedo asegurar que millones y millones de personas sí. No pensar que este, el, el, yo escribí hace poco un... Menemismo mínimo, vital y móvil, ¿no? Eh, <risa> sí. en, en relación a, a que todo esto, por lo menos, también pudo haber empezado con, con Sebastián Gravoto, pero yendo más a la actualidad, todo esto lo empezó Menem, dicho explícitamente. Exactamente. Eh, y te voy a decir una cosa, Alfredo. Sí. Ni Miguel Pichetto ni Carlos Menem han sido expulsados del justicialismo. Bueno, escúchame, Joja, sí. cuando le preguntaron de Pichetto, dijo, ¿y por qué lo no vamos a pulsar? ¡Claro! ¿Para qué? No, está bien, está bueno, muchacho, bueno, listo, por, por supuesto. Bueno, pero, ¿y de qué? pero me estás hablando de un tipo que hace negocio con la Barrigol y sigue envenenando sí, las aguas de su propia pero provincia. Bueno, ese tipo está ahí, fue este, ¿quién fue? Cabandía, Abrazarlo, este... Eh, no no no no no es solamente eso es, el, es uno de los que está dentro del frente de todos sí no, sí es el presidente del no. partido que ahora seguramente ¿Lo en una forma interesante seguro que será reemplazado por Capitanich ahora no al frente del partido justicialista y en fin Pero, eh, por ejemplo por qué Urtubey no tiene eh, de captura internacional ¿Por qué Dujovni no tiene captura internacional? ¿Por qué... este Caputo, hizo, Toto Caputo. Caputo. El bono hace 100 años de... que, que manejó Por él este, mismo y... con... pero que, ¿Por qué se puede pedir captura internacional? Por delitos contra la humanidad. ¿Qué problema hay en hacer eso? No, hay ¿no? un problema de, de, de, de... El gobierno, este gobierno considera que degradar a Pichetto o a Menem o a pedir algo de YouTube y se escupir para arriba. Es decir, es este, castigar a su propia gente. Ese es el problema grande que tenemos con este gobierno que presuntamente es progresista. Bueno, pero ahí está. Lo que yo me acuerdo de una película se presume inocente, ¿no? Sí. Pero justamente esta fantasía de progresismo es un poco esto que te decía, que está a la izquierda de lo que podemos llamar un partido conservador o neoliberal, ¿no? Sí, claro. Porque la, la propia presión, la propia, la propia presión de la masa hace que es imposible que la traición sea total. Simplemente el status quo, o el stand-by, o como le quieras decir, de la situación. Se, y, se, se va la voz, se va la voz. Se va la voz, el, me tengo que acercar más. Hola. Sí. No, que digo que el stand-by, ¿no? De la, de la situación a este gobierno le alcanza. Si la cosa queda exactamente tal como está, lo consideran que no es un retroceso. Bueno, está bien. Eh, con el tema de los jubilados, por ejemplo, también el techo fue bajo, ¿viste? O sea, ahí se está hablando de... Eh, la solidaridad de los que ganan 20 con los que ganan 14, ¿viste? Sí. Ahí tenés otro ejemplo de un techo bajísimo. A los que ganan 14, que se fueron a 15.800, eh, moneditas más de 14, a 15.800, le dieron dos cuotas de 5.000, es decir, les hicieron ganar durante dos meses 19.000 y ahora vuelven a ganar 15.800. Sí, sí, sí, sí, bueno, no. Te pido que no me lo ahora la, Claro, ahora el tema de la intangibilidad que están hablando del salario de los jueces, este, eso hay que respetarlo porque se va a enojar la aristocracia judicial. Y resulta que la intangibilidad del 82% que va y viene, va y viene y nunca llega. Y un 13% que es irrisorio porque me gustaría darle a cualquiera de estos tipos 15.800 pesos y decirle viví todo el mes este, y, y eso que vos seguramente no tomás la cantidad de remedio que pueden tomar otros. Este, realmente es irrisorio que se festeje un 13% de nada es bueno, irrisorio, pero, y que bueno, se esté pensando cómo pagar en 4 o 5 años este, la, la fiesta de, de estos otros crápulas del mejor equipo de los, de los 50 ladrones de los últimos 4 años exactamente, pero por eso te digo esta, esta especie de, de, de, de cultura del techo bajo, es traversal casi a cualquier problema que tenemos todo, digamos, remite una causalidad muy, muy Muy, muy chata, muy berreta, muy, muy de explicar, como decir, si, ¿y por qué se murió? Yo me acuerdo. O se hacían los certificados, todos decían paro claro. carne respiratoria. Claro, todos nos morimos de eso. No. Pero el paro cardiorrespiratorio este era, obviamente, eh, eh, era un techo vasto poner esa causalidad. Claro. Porque, sí, sí, todos. Sí. Después le clavaron un cuchillo. Este, tuvo un paro, paro respiratorio, ¿vale? mm. Ahí tenés en los certificados de, llamémoslo de defunción, un ejemplo clarísimo de techo bajo, ¿no? Claro. Eh, bueno. Eh, sí. Eh, vamos a tener que ir dejando para el miércoles que viene. Eh, bueno, eso no es tan exacto. Por 15 días eh, te pido licencia Ah, vas a tomarte unos días de licencia. Me parece muy bien, Alfredo. ¿A dónde vas, Alfredo? ¿Todavía no lo sabes? De, <risas> nivel de confidencialidad que no puedo... No, no, no, respetamos. Está muy respeta. bien, está muy bien para que no te persigan los y las <risas> y les fans. <risas> bueno, eh, nos reencontraremos el miércoles 12. Ah, eh, no, el miércoles debe ser 11, porque me parece que el jueves es 12. Y si es mi cumpleaños el 12, ¿cómo no voy a saber <risa> cuándo cae? ¿Cae jueves? Ay, por eso te dice, no, no te voy a discutir. <risa> Muy bien, entonces hasta eh, entrado marzo. Bárbaro, un abrazo. Abrazo, que lo pases bien. Gracias. ¿Esto fue? La columna de Alfredo Grande.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 La orasonola, la orasonola la orasonola, la orasonola per shock, la la Dice solo corporaciones, quien tiene más, más, más acciones. Gozos, gordos, poderosos, decisiones. Por muy pocos, constitución, pinochetista, derecho, bus de hilo, fascista. Golpista, disfrazado de un indulto. Elipista cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina, rota la calle, no calle la calle, se raya la calle, no calle de parte que está. Y ya todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida y la muerte. Todo es negocio, tu tordo semilla pascuala, escuela, metidos venenos, Tus monólogos, tus discursos sin.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 La hora sonó, la hora sonó La solución a nuestro problema es Otra termolitis De chilenos a la calle Mapuches ma, ma, ma, ma, Estudiantes y docentes Reclamando al gobierno una, una mejor educación Golpe a golpe, beso, beso Con las ganas y el aliento Con cenizas, con el fuego del presente Con recuerdo, con certeza Y con desgaste Como de los de dinosaurio. todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y el límite. Entrevistas. Muy bien, ya estamos de nuevo aquí en el piso de la retaguardia con la deuda eterna y estamos comunicados con Noelia Naporici, eh, referente Cuom, integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Y con ella queremos charlar de esta categoría, de este concepto que es el terricidio y que estuvo justamente debatiéndose... En el campamento climático que finalizó este 10 de febrero, eh, que se hizo en el Loft Mapuche Pillán Maguiza, allí donde están Moira Millán y Mauro, en Chubut. Pero ahora sí vamos a charlar con Noelia Naporici. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a, la, a toda la audiencia. Eh, ¿Cómo están? Y nada, eh, gracias por darme este espacio para poder compartir un poco de lo que estuvimos. Eh, trabajando dentro del campamento en el off, así que eh, muy agradecida porque me den este espacio. No, al contrario, es casi nuestra obligación y que también se sepa aquello que no parece eh, jamás por los grandes medios, ¿no? Eh, claro. Bueno, Noelia, contanos un poquitito cómo se define la idea de hacer primero el campamento. Vayamos a la preliminar, después. ¿Qué surgió? Eh, ¿Quiénes estuvieron representados allí? En fin, eh, hacenos un, un una especie de este, crónica de cómo surge la idea y cómo surge esta categoría de terricidio, ¿no? Claro. Eh, bueno, el campamento nació desde una necesidad que estamos llevando a nosotras las mujeres que estamos en los en el territorio, en, en el territorio en conflicto en sí, en el, todo el Estado de Argentina, en donde estamos compuesta por 36 naciones, en donde vimos la necesidad y, y la estamos pasando, eh, algunas dentro de, de la urbanización donde se encuentra y muchas dentro de su territorio. Eh, Sobre todo vimos. con esto de los niños wichi ¿no? Claro, ahora es, está de moda la noticia de los niños wichi pero... No son siete, o sea, ahora dicen siete Pero anteriormente hubo más casos sí, sí, claro. Y nunca fueron Es una constante sacado, digamos. además eh, Sí, claramente Y eso eh, Muchas veces vemos esto Que se pone a la moda una noticia por un momento Pero, o sea, acercate y ver Es otra cosa sí, claro. Así que desde Desde la referencia Desde el estar al frente como mujeres es eh, defensora de la vida Y del territorio en las naciones indígenas, eh, propusimos y empezamos a debatir entre nosotras eh, la propuesta de empezar a hablar sobre terricidio y ponerlo en, en un no sé hoja de pie de lo que salga dentro de este gobierno, eh, en este, en el que venga, para que empiece a, a tener en cuenta que es un terricidio dentro de las naciones indígenas, porque no solamente es digamos cosa de la nación indígena... ...sino que abarca casi todos los seres... ...y los seres humanos de, de este territorio... ...en donde nosotros... ...no solamente apuntamos a que decir terricidio... ...es, es ser cómplice del gobierno... Eh, ...firmando con empresas extrativistas... ...para que vengan a, a asesinar un río... ...a sacarnos eh, los árboles, a deforestar... ...sino que también eh, decir... ...si esto es vida también es vida para aquella persona que está pensando mal para nosotros incluso de pensamos para esas personas y es como también decir ¿por qué tengo que pensar en esa persona que me está asesinando? porque la vida de todos importa, claro que sí importa nosotros tenemos una cosmovisión en donde más allá del daño que nos hayan hecho nos siguen haciendo siempre pensamos para otros Bien, bien. Ahí está el, el, el concepto incluso de terricidio, donde todo está Pero, involucrado de manera universal. Tal cual. Eh, bueno, ¿cómo se desarrolló el, el encuentro? ¿Fueron tres noches, tres días? Fueron eh, tres días, tres noches, en donde hubo diferentes instancias, en donde hicimos ceremonias, eh, espirituales eh, dentro del love, eh, de parte de la nación Mapuche una recibida una salida todo eh, cada vez que empezamos a hacer algo, a la mañana se hacía ceremonias se, se pedía a la madre tierra a, a todos los seres para que podamos tener respuestas concretas y verdaderas dentro de, de lo que queríamos proponer para empezar a, a activarlo porque ya el hecho juntarnos hablar sobre terricidio, proponer proyectos, trabajarlo, llegar, es política, digamos ya, es una política de, de acción de parte de mujeres indígenas, así que fue eh, muy nutritivo, fueron muchas personas de distintas partes. Eso, más, eh, contanos un poco de dónde fueron, este, cómo estaba compuesto este encuentro, eh, también podríamos llamarlo plurinacional. Claramente, es plurinacional. Eh, sí, está compuesto por eh, muchos eh, integrantes de otras naciones indígenas. Eh, estuvo una hermana de, de Ecuador, de la nación de ahí. Eh, una hermana de Colombia también, que, que viene de una nación indígena ahí. Una hermana de Quito, eh, de Bolivia, de Perú. Eh, vinieron movimientos eh, que están activando con el tema ambientalismo dentro de su territorio, eh, o sea, estuvo ni una menos Italia, también estuvo, uh -huh. o sea, hubo varias eh, referencias como fuertes que fueron a presenciar el campamento y, y también la inquietud de ella era y de ellas, era qué que era Terricidio, o sea, qué llamábamos Terricidio, por qué Terricidio está empezando a circular eh, hoy en este en esta época en el estado de argentina que fue lo que nos movió a que llamamos terricidio bien bien cómo sigue esto a partir de las conclusiones eh, en sí sigue sí, eh, con acciones que vamos a estar concretando las como movimiento de mujeres indígenas acompañadas por movimientos que estuvieron dentro del campamento eh, hay una agenda eh, ya de parte desde el Movimiento de Mujeres Indígenas en donde vamos a realizar actividades en donde vamos a estar convocando, haciendo asambleas, haciendo como charlas sobre eh, territorio lucha en el territorio eh, presencia física en los territorios que no hay como en la nación wichí qué podemos hacer cómo podemos hacer eh, o sea hay varias temáticas que vamos a ir trabajándola durante este año. Digamos. El territorio Huichi comprende tres provincias del país. Claro. Es un territorio bastante amplio. Eh, eh, y, ¿Y fueron representantes de los Huichi? Eh, fue la hermana Patricia Calermo de Nueva Misión Pompeya de la Nación Huichi, fue Josefa. Eh, ...también una hermana de la Nación wichi de Sausalito... Que es ...ah, de, Sausalito... ...sí, es más, al fondo de Nueva Misión Pompeya... Eh, ...después fue otra hermana que está a 14 kilómetros adentro de Sausalito... Uh -huh. ...que también se llama eh, Patricia... ...que también es de la Nación wichi ...o sea, fueron tres hermanas de la Nación wichi ...que son eh, hermanas que están representando de la parte de mujeres indígenas allá y también son parte del movimiento de mujeres indígenas. Bueno, fue eh, interesante entonces un encuentro muy, muy variopinto, incluso por, por otras este, eh, figuras o referentes latinoamericanas que, que también estuvieron claro. en el encuentro, y me decís que también hubo movimientos ambientalistas. Sí, sí bien hubo movimientos ambientalistas también. Eh, claro, porque ahí están con el tema nuclear y, y, y, y también con, con, en Chubut con la prohibición de la mega minería que el gobernador sí. quiere habilitarla, ¿no? Claro, así que hicimos el último día al cierre, hicimos una marcha en donde eh, pusimos como eje no a la mina, eh, el terricidio, es avasallar contra la vida de una persona, no con el río, o sea, fuimos como poniéndose... Sí. Eh, cantos y todas esas cosas, en donde la misma ciudad es que él también se prendió, eh, marchó con nosotras, digamos. Eh, nos encontramos con una marcha eh, gigante, así que fue muy exitosa desde esa parte, porque también fueron tomando conciencia que hubo y que hay eh, naciones indígenas luchando contra la megaminería claro pues justamente la gente de esquel fue la primera que pudo decirle no a la megaminería claro la primera población después le siguió Loncopué en Neuquén sí, sí así es así bueno para ir finalizando querés agregar algo más eh, que podamos aportar como... para para eh, Pero el mejor eh, conocimiento de, de los oyentes sobre el movimiento que tienen ustedes que es tan importante claro ¿no? Sí, y bueno, lo, lo que puedo aportar es que somos un movimiento de mujeres indígenas de 36 naciones de todo el territorio, que así como eh, venimos a, autogestionándonos, eh, también muchas veces necesitamos ayuda, eh, se pueden comunicar en la página con una de las compañeras que es la que se encarga, desde ahí charlar, o sea, ayuda desde acompañar ya es ayudar para nosotros, así que, Yo, desde donde estoy ahora, en la ciudad de Rosario, estoy activando eh, mucho la presencia para la marcha al 8M dentro de la ciudad, eh, activando con jóvenes, porque trabajo con jóvenes en mi comunidad. Y también ¿Cómo, es la página, tel... ¿Cómo es la página para que la gente se, se comunique o, o vaya viendo? Eh, Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Muy bien. Así es la página. Muy bien. Así que, nada, desde Rosario activando también desde un centro comunitario que estamos creando nosotros, que se llama Centro Comunitario por el Buen Vivir, así que, eh, nada, siempre activando. Es lo que nos queda y es lo que nos propusimos, o sea, yo me propuse teniendo una edad muy, muy joven, digamos. Así que me propuse estar en esta lucha y, y la elegí, la voy a seguir eligiendo siempre, así que, gracias. No, al contrario, Noelia, un gusto haber charlado con vos. Y bueno, gracias. ahora ya sabés que los micrófonos de La Deuda Eterna están abiertos para cuando lo dispongas. Gracias, gracias. Eh, tenés nuestro teléfono, así que gracias por, por, por esta charla. Dale, gracias a ustedes y mucho en el web, ni a check si Dicen Cuom, gracias. Así que nos estaremos conectando. Muy bien, hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Suyo naci a los indios. Llegábamos a la puna con danzas coninos. Jugaban goyas al día en dos mil fuegos vivos. Tocaban flautas de oro y amautas bendito Hemos escuchado, hemos tenido una entrevista muy interesante... Con Noelia Naporici. Sí, de las mujeres indígenas por el buen vivir. Y comentábamos cuántos movimientos que son subterráneos, subterráneos porque no salen a la superficie, no, no se dan a publicidad por ningún medio, y nosotros por eso estamos orgullosos de poder hacerlo. ¿no? Y no remiten a ningún partido político, claro. ni a ninguna corporación. Pero hay muchos, como, sí, sí. como los que nos decía la compañera hoy. Más los movimientos ambientalistas, que ya los conocemos algunos, pero que también están ahí. Pero hemos entrevistado a, a, a muchos eh, y muchas compañeros de, de distintos movimientos subterráneos, y siempre el tema es si todos estamos en el, en el mismo rumbo, ¿no? vamos por una autovía con, con el mismo rumbo, con, con el destino del buen vivir, que po algunos podemos llamar que para nosotros es el socialismo, para otros tendrá otro nombre, pero en general es el buen vivir, es decir, la, la posibilidad de que un ser humano se realice sin violencia, que pueda Compartir sus conocimientos, que pueda tener su trabajo, su vivienda, puede, pueda ser feliz de distintas maneras y sin ser explotado. no, no Y sin que los recursos naturales sean eso, claro, sino, naturaleza. sino naturaleza. Una Exacto. cosa es tomar lo que uno puede necesitar y otra cosa es tomar todo para que grandes corporaciones concentren toda la riqueza, Con la naturaleza. Sí, una cosa es la utilización de los recursos naturales por, por los seres humanos y otra cosa, y por los seres que no son humanos que también utilizan los recursos de la naturaleza, y otra cosa es depredar la naturaleza en, en pos de unas presuntas ganancias financieras, económicas, de ese tipo. ¿no? Y acá quiero... Este Justamente quería decir hoy, no me quería olvidar, no sé si ustedes leyeron, hablando de los recursos naturales, si ustedes leyeron que eh, este gobierno, hubiera sido lindo para, el, para Alfredo, ¿no? para la columna, este gobierno nada dijo de eh, la posible puesta en marcha de la central nuclear de Zárate, esta central nuclear china, que no existe en el mundo es decir, vamos a ser conejitos de indias de una central nuclear que no la tienen ni los chinos en China este es uno de los primeros este, interrogantes y esto fue firmado por el, este, el Macri por, que, que es Mauricio eh, este gobierno dijo que va a evaluar una central nuclear que va a trabajar distinto de las otras dos centrales nucleares que tenemos, Atucha, en fin, en lugar de usar uranio natural, van a usar uranio enriquecido. Las posibilidades de un accidente serían devastadoras, ni pensarlo. Ahora, la pregunta que, que conociendo esto... Nos, ten, nos hacemos en este programa, obvio, y yo se las traslado acá a mis compañeros. ¿eh? Y toda la energía hidroeléctrica que se podría estar utilizando, y toda este. Eh, hasta Macri hace negocio con el viento. Ya el Latinoamérica de calle 13 ha caído en desuso, porque te van a vender el viento y te van a vender el sol, ¿no? La energía sí. eólica, la energía solar. La escuela. Eh, técnica de devoto tiene pantallas solares en todo el, el techo. Bueno, como le sobra energía para la escuela, que es en, una manzana, se la cede a EDESUR, que te la vende a vos. Es, ahora, ¿qué era lo interesante de esto? que la escuela no paga la luz, es que la escuela no paga la luz, la escuela es del Estado, la paga el gobierno la luz, el Ministerio de Educación paga la luz. Ahora, esto es darle de comer el sur, digo, porque si esto van a ser el mismo negocio, no necesitamos, no necesitamos otra central nuclear, porque se está experimentando, y ya casi no experimentando, porque están en funcionamiento, con centrales eólicas, estamos hablando de autoabastecimiento con paneles solares, Una escuela de San Juan ya desarrolló paneles solares también este, para, para moverse directamente y producir paneles solares. ¿Y eso se lo van a chupar las corporaciones? Y pienso que sí. Pienso que se van a chupar la, las corporaciones. Estamos discutiendo el ambiente y van a no, no, experimentar no. en Zárate a 114 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires con una central nuclear que no existe que va a ser instalada exclusivamente como conejito de batalla como la base que tienen los chinos en Neuquén que solo trabajan los chinos y que no se sabe qué hacen, qué investigan qué escuchan y qué miran desde su observatorio en el territorio neuquino yo me pregunto si todo esto está tan oculto como los, los movimientos a los que vos aludías, ¿no? No, está más oculto, porque estos no son... Eh, los movimientos a los que yo aludía son movimientos auténticos de habitantes de nuestro país o de Latinoamérica. Pero no aparecen en los grandes medios. No aparecen, pero esto, Y estos temas tampoco aparecen en los grandes pero medios. Pero está ocultado, es, es distinto, porque los grandes medios tal vez sean beneficiarios de, de, estas, este, de estos proyectos chinos o de, de la nacionalidad que fueran. ¿eh? También forman parte de eso. Eh, digamos que China, con, con toda la ambi su ambición de competir por el liderazgo mundial económico-financiero, bueno, viene a lugares donde la situación es difícil y es difícil también para cualquier gobierno capitalista eh, resistirse a su principal cliente. No, pero es que hay un problema. La Argentina no llega a hacer la inversión, ni aun cuando los chinos daban 10 años, eh, 4 años de gracia y 10 más para empezar a pagar eh, el 15%, porque el 85% es inversión nada más que China, y Argentina no puede ni con eso. Me pregunto, ¿en serio quieren estar en estudio? están hablando de energías limpias es cierto también, es energía limpia pero es uranio enriquecido no es un río no es el viento no es energía solar es uranio enriquecido este, estamos en un problema si esto no se, de, no se debate como hay que debatir y se mira solamente el aspecto comercial de la cosa y la balanza comercial con China y todas esas estupideces de la productividad contra lo que puede significar este ser el conejito de Indias de algo que no conocemos. Yo ni no, los chinos tampoco. No conozco cuál va a ser la tecnología. sí conozco que la tecnología nuclear argentina es modelo en el mundo y que con el sistema argentino de las centrales nucleares los, los Chernobyl no hubieran sido posibles. La Argentina tiene un sistema mucho más seguro y por eso le han comprado llave en mano eh, tecnología nuclear a argentina. Eh, no sé cuál es lo, qué es lo que los chinos quieren hacer en Zárate porque si no sé qué tecnología nueva teniendo en cuenta que la experiencia argentina de tecnología nuclear es, es invicta. Es ¿ven? uranio enriquecido, ahí está la novedad. Esa debe ser la novedad. No sé, no, no sé hasta dónde llega todo esto, pero yo sé que la Comisión Nacional de Energía Atómica tiene expertos muy importantes y sus centrales nucleares son altamente seguras. Y las otras, lo nuevo, no sé hasta dónde llega. Sí, pero hay problemitas también de fuga de radiactividad en las centrales hay nucleares. Hay problemas de mantenimiento, o sea, de inversión en mantenimiento. Bueno, y sí. No, no, no, pero yo hablo de la tecnología. Si después vos no la mantenés eh, una central nuclear, un auto o una casa. Eso es lo que pasa. El mantenimiento también forma parte de la inversión. No sabemos hasta dónde llega, no sabemos hasta uh -huh. dónde llega en este país, pero sí sabemos lo que nos llega de toda la frontera argentina. Son los saludos al programa de La Deuda Eterna, Darío, que te comentan, agradeciendo justamente toda esta crítica y este análisis que podemos llevar adelante. Bueno, ahí tenemos a Irma que nos dice, espero los audios, por favor... Muchas gracias. Dora, claro, trabaja en este horario, no puede escuchar Bueno, le aclaramos a Irma y al resto que después del programa los audios, eh, tanto en el Facebook de Darío como en el de La Duda Eterna, se suben a archiv.org para que se pueda escuchar el programa fuera de lo que es en vivo, pero bueno, siempre actual, ¿no? Muy bien. Dora, gracias por todo. Comparto. Alicia, Importante esto de compartir Porque somos varios entre <risas> estas noticias Gracias Dora Alicia Susana Gómez nos dice Imperdible nos pone eh, Coqui gracias A todos Y después tenemos Unos cuantos saludos también eh, De Carlos Trapani eh, Carolina Herrera María Amalia Mellado De allá desde Chile Bueno, ¿qué tal Buen María, la antropóloga chilena con quien nos hemos contactado primero? Gran tenemos, entrevista. Tenemos que volver a Chile también. Sí. Eh, Sergio Z de eh, Contrahegemonía Web, José Luis Greco y así. Es decir, tenemos un montón de saludos. Y así como los saludos que nos llegan por Facebook, no se olviden que a partir de hoy la retaguardia nos habilita el WhatsApp para que se puedan comunicar directo y también leer estos mensajes en vivo y, por qué no, también conclusiones, análisis y críticas de lo que están escuchando en este programa, que son varias voces, pero que se quieren ampliar con el resto de las voces que nos oyen. ¿Cuál es el número del WhatsApp? El WhatsApp es 1131 81, 31 26. Lo repito por las dudas, para quien lo recuerda diferente, 11 318-13126. El WhatsApp de la retaguardia para poder dejar sus comentarios y críticas ahora en la deuda eterna. Mientras tanto, si les parece, escuchamos un temita más antes de la columna de nuestro afamado acá, Darío Validares, en la era corporativa. ¿Full right? ¿Y qué era? ¿El espejo? Full. Engaño. Es significa falso y bright es brillante, o sea que es. Falso brillante Tenemos la respuesta a veces ahí nomás Vamos a relajarnos con un poquito de música Y seguimos con la deuda eterna educación en la era corporativa. La columna de Darío Valvidares. Fulbright, falso brillante, sería la traducción literal. Fulbright Es una fundación creada por el senador William Fulbright, justamente, en 1946 después de la Segunda Guerra Mundial. Incluso, este, con más incidencia, eh, después de Vietnam, y la discusión era que había que limpiarle la imagen de nación guerrera a los Estados Unidos... Y por supuesto eh, que una es la forma de penetración por la fuerza y el choque y la otra manera que ya conocemos muy bien porque Hollywood se ha ocupado de todo eso es justamente eh, en lo que se llama imperialismo cultural. Más allá de todas las buenas intenciones que aparezcan en los discursos o en las páginas Y en, las, ...en los artículos periodísticos... ...sobre las becas Fulbright... ...hace tiempo que yo insisto... ...en que el programa Fulbright... ...el programa Fulbright... ...que acá llega como fundación... <coughs> ...UNG, en fin... ...el programa Fulbright... ...es un programa del Departamento de Estado... ...de los Estados Unidos... Eh, es un Departamento de Estado de los Estados Unidos eh, ya sabemos qué significa ya sabemos a qué se dedica bien en todo este enjambre donde la confusión y la mezcla eh, permiten que se activen determinados mecanismos de de incidencia sobre otros países eh, Estados Unidos es experto en esto primero con la famosa USAID la agencia de cooperación que ya sabemos que eh, lo que hacía era ir eh, internalizándose dentro de las políticas de determinados países como pudo haber sido Venezuela o Cuba y acompañar eh, a los contras ¿no? o en Nicaragua, en fin sabemos cómo opera esto, además lo sabemos por las propias películas del cine hollywoodense que es Misión Imposible después de todo bueno, es la muestra de lo que ellos hacen y otros tantos emblemas como nada menos que este, las películas de espías, ¿no? Ya los conocemos a todos. En fin, eh, me preocupa porque creía que podía en el cambio de gobierno estar eh, no la posibilidad de un cambio radical en la educación, no, no, no, porque ya sabemos que todas estas políticas están escritas porque Argentina es firmante de la reforma a nivel mundial, y salir sería un acto revolucionario. Bueno, no, eso no va a ocurrir. Pero la injerencia de las fundaciones podría tener un recorte. Sin embargo, en el caso de Fulbright, hace más de 10 años que tiene convenios con el Ministerio de Educación. Y en este 2020 eh, aparecen las becas de investigación doctoral Fulbright junto a la Fundación Bungibor y la Fundación Williams. Eh, las becas de investigación Fulbright con Iset. Las becas de investigación Fulbright-Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Eso es entendible que con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, todas estas fundaciones que han tomado auge, concretamente, en el mercadeo de la investigación y la educación, disfrazadas de intercambios, es lógico que lo haga con la fundación gobernante, la fundación Sofía, la de Rodríguez Larreta, Sánchez Cini, bueno, esa es la que gobierna la Ciudad de Buenos Aires y gobernó la educación este, hasta el 10 de diciembre la Fundación Sofía, básicamente. Ahora, habíamos dicho, que yo por lo menos ponía entre paréntesis, al nuevo ministro de Educación, Nicolás Trota, porque él viene también de una universidad privada, tanto por sus estudios de grado, como abogado de la Universidad de Belgrano, y del de, mmm, cargo de rector en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo del gremio Suter de este, Santa María. Eh, presidente del PJ Porteño. Dueño del Grupo Octubre, con radios, diarios como Página 12, incluso. Eh, en fin. Pero uno podría pensar que iba a haber algún corte con las fundaciones. ¿Y por qué lo podía pensar? Porque el Centro de Innovación de los Trabajadores, fundado entre la UMED, la Universidad Metropolitana, por este empuje del actual Ministro de Educación, cuando era rector de la UMED, junto con investigadores del CONICEP, crean el Observatorio de las Elites. Ese Observatorio de las Elites era para investigar determinados actos de gobierno o convenios del gobierno anterior a través de la producción de informes. Entonces, uno de los informes, el informe de investigación número 6, ustedes pueden entrar tranquilamente en eh, la página de, de CITRA, el Centro de Innovación de los Trabajadores eh, UMED CONICET, y en el apartado Observatorio de la CELIT, entrar en documentos. Cuando entran en el documentos, pueden ir al informe de investigación número 6, que se titula, ¿Qué hay detrás de las fundaciones y ONG educativas? Las redes de influencia público-privadas en torno a la educación 2015-2018. Este tema que yo vengo trabajando hace muchos años de las influencias justamente de todas las corporaciones que se enmascaran atrás de fundaciones y ONG. Y aquí nombran casi todas las que uno ya ha nombrado hace años. Fundación Bungivor, Conciencia, Fundación Arcor, Fundación Cimientos, Fundación Horacio Sorroaquín, Educere, en fin... Eh, están todas Proyecto Educar 2050 justamente, enseña por Argentina que depende de Wendy Cop y de Teach for All de Teach for America e dos, en fin la Fundación Barkey que tanto hemos nombrado y que tiene esos convenios con cuatro provincias que finalizan en diciembre de este año de 150 mil dólares mensuales Madre mía. por cada una de las provincias Y, y duró cuatro años que vence en diciembre. Yo me preguntaba si a partir de este informe que denuncia el vínculo de las fundaciones con un ministerio que no tiene dinero, porque por eso hay que hacer el ajuste, por eso hay que discutir paritarias y hay que... Este, bueno, ese mismo ministerio es el que tiene estos convenios. Ellos, cuando no eran gobierno, desde el Observatorio de las Elites, estaban denunciando los convenios con estas fundaciones. Y yo les dije que ustedes pueden entrar a este informe número 6 del Observatorio de las Elites y van a encontrar el título ¿Qué hay detrás de las fundaciones y ONG educativas? Las redes de influencia público-privadas en torno a la educación. Pero lo sacaron. El documento. No está más. Usted cliquea en el documento y el documento no aparece. ¡Pude haber fallado yo! ¿Habrá <ríe> sido un momento que el sitio estuviese caído? Bueno, pero me voy a algún otro documento, al de al lado, al 5, o al del otro lado, al 4, y abre los documentos. Acá hay un título que quedó vacío, que es el que interpela esta política de asociación de lo público con lo privado en educación mejor dicho, interpelaba porque el documento ya no está las becas Fulbright de tan buen nombre en el mundo eh, yo decía que tienen que ver con el imperialismo cultural y más allá de los intercambios culturales y de la formación de cuadros, en el American Way, en el modo de vida americano, es un producto, es un producto cultural que se vende. El programa Fulbright recibe fondos, principalmente del Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero también recibe fondos de corporaciones y también recibe fondos de los países <coughs> miembros. O sea, también... Pagamos para estar asociados a Fulbright como pagamos para estar asociados a las pruebas PISA. Por ejemplo, dice en los aspectos generales, y esto me llamó más la atención porque se trata de educación, se trata de nuevas formas pedagógicas, se trata de eh, despertar nuevas inquietudes en aprendizajes, se trata en definitiva del conocimiento. Pero escuchen esto. Dice, la identidad de los evaluadores, como los dictámenes para ellos emitidos, son de carácter, por ellos emitidos, son de carácter confidencial. Esto remite a cómo se seleccionan los futuros becarios. Pero escucharon, la identidad de los evaluadores, como sus dictámenes, no, son de carácter confidencial. El reglamento establece que no se dará ninguna información a los solicitantes de becas, no se dará ninguna información a los solicitantes de becas o a terceros sobre las razones específicas por las que fueron o no seleccionados. ¿No es extraño? ¿Esto pasa de largo en la página web de la Fundación Fulbright? Argentina, porque es Fulbright Argentina, acá queda claro que somos socios, ¿no? Que el Ministerio de Educación es socio de una fundación, a esto me refiero. O sea, es socio del Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque esto es un programa, la fundación es un armado de un programa. Insisto, dije de entrada, el Departamento de Estado de los Estados Unidos no hace pedagogía en el sentido estricto de la palabra. Hace otro tipo de pedagogía que tiene que ver con la infiltración. El observatorio de la CELIT, que nombré recién, del CITRA, esto lo denuncia de alguna manera. Solo que ahora el documento desapareció, porque ahora Nicolás Trota es ministro de Educación de la Nación. Entonces, eh, la pregunta para cerrar la columna eh, sería... Fulbright, falso brillante, no es casual, ¿no? La pregunta es, ¿no va a haber un cambio en las políticas de convenios con estos organismos privados, con estos organismos corporativos y con estos organismos como el de las becas Fulbright, que en 2008 fue denunciado por Evo Morales, ...por espionaje interno... ...a partir de los becarios Fulbright... ...el embajador de los Estados Unidos... ...en Bolivia... ...otro ladrillo en la pared... We all need no ...la educación en la era corporativa... La columna de Darío Valvidares Bien, ya estamos en el aire Estamos en el aire Formaron parte del sumario De nuestro programa de hoy Julio Gambina Alfredo Grande La compañera Noelia de las mujeres indígenas por el buen vivir y la columna de educación de Darío Valvidares que nos acaba de ilustrar sobre la dependencia que tenemos encubierta del Departamento de Estado de Estados Unidos en nuestro Ministerio de Educación y demás. Cuando uno lee las ONGs, que ayudan a todo esto, a la Fundación Fulbright, encuentra los apellidos patricios de la Argentina, los dueños de la tierra y de todo lo demás, y allí este, con esto ocultan sus intenciones y sus realidades, esas realidades que nos afectan a todos. Muy bien, esto fue todo por hoy. Alejandro Fernández se acaba de retirar, Darío Valvidares y quien les habla, Adolfo Melnik, todos puestos en el aire por Natacha Bianchi. Nos despedimos de todos ustedes hasta el próximo jueves a las 18 horas aquí en La Retaguardia. Eh, hemos sido muy felices de escuchar a la gente comunicándose con nosotros y deseamos que la hayan pasado tan bien como la pasamos nosotros. Les agradecemos mucho y los saludamos. Muy buenas tardes y muy buenas noches.